Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo se vive la previa a esta, final de la Liga, a esta superfinal de la Liga Cultural? En la Supercopa, la verdad que llegaron dos equipos de los mejores de, de la Liga y bueno, esperemos que el marco acompañe que sea un buen partido, que salga todo tranquilo. Bueno, ¿cómo, cómo vieron la, la primera final allí en Guatrache? Fue pareja, la verdad que fuimos, estuvimos linda la cancha, muy linda estaba la, la cancha, fue un partido parejo que se definió eh, por más jerarquía o o los jugadores que tenían en ese momento el boy, pero fue parejo y el partido este está totalmente abierto. ¿Le ha sumado algo este año que por ahí sean campeones de dos equipos ya, antes de llegar a esta final? Es el... El, el sistema del torneo es similar al año pasado, lo que fue reconocer al ganador de cada una de la zona con su referente trofeo. Guillermo, eh, bueno, llegando al final de cada campeonato siempre se hace una especie de, de análisis, eh, de balance. Bueno, ¿cuál, cuál es tu balance con, con respecto al año de la cultural y a este torneo? Bueno, que hoy estamos eh, ya palpitando la final de entre unos minutos. El, el torneo fue bueno, la verdad que no hemos tenido ningunos inconvenientes. Por suerte el, el clima, que siempre el que más nos complica a nosotros en esta zona, no nos ayudó. Solamente tuvimos ese pequeño problema del domingo del Día del Padre, que se cortó la luz en todo el país. Sí pero que, que igualmente se jugó porque no, no, había, no teníamos manera de comunicarnos, no, no había luz no había teléfono, no había nada, pero después el torneo fue totalmente normal, así que por suerte esperemos que termine así. ¿Cómo, cómo ves a los equipos de la cultural de cara al provincial de fútbol? ¿Eh, ¿Los ves compitiendo bien con los equipos de la Liga Pampeana? Sí, la verdad que sí, los vengo siguiendo ahí por las redes cómo se vienen reforzando, están todos tomando muy en serio el provincial, Así que esperemos que tengan, todos los equipos nuestros tengan eh, mucha suerte y les vaya bien deportivamente. ¿Cómo continúa la actividad de la Liga? ¿Se viene la Copa? La Copa viene el, el 15 de, de septiembre, empezaría, una semana después de que empieza el provincial, y en esta semana estamos definiendo ya las la zonas y, y los participantes. ¿Cuántos equipos hay confirmados al momento o tienen tiempo todavía Lleguemos para confirmar? Hasta el martes para que nos no confirmen, Así que este martes vamos a ver cuántos son y cuándo hacemos el, el sorteo y el fixture. Bueno, vamos a bueno. tener la copa acá cerquita, ¿no? La, la copa sí, que se entrega. Sí, sí, va a estar acá presente. Después va a haber una, una premiación eh, a los dos eh, equipos participantes. Va a haber medallas para todos los jugadores y también reconocimiento a los árbitros que dijeron, tanto la primer final como esta. Bueno. Gracias, gracias, Guillo. Gracias, no, Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la palabra de Guillermo Rochimón. Aquí